d é s t o r de la nave, un ser ex extraordinario. Y Luna le pregunta su nombre. El ser misterioso dijo: ¡Shishimonkey! Esto es Shishimonkey. Esto es la luna. Si a l i e n le gustaba, a tu、amigo? a m i g o m iba a mi d e p a c h o